Bueno, es un evento que es la segunda edición. El año pasado、eh, hicimos uno similar, también con lectura de poesía.、Eh... Eh, eh, la característica es que es lectura de mujeres.、Eh, en su momento, el primero que realizamos eran textos de mujeres también.、Eh, en esta oportunidad, los textos son libres, con voces diversas,、eh, sobre todo textos poéticos, y habrá interludios、eh, musicales a cargo、eh, bueno, de l saxo, guitarra, capaz que violín también. Ahí va a haber una sorpresa. Y bueno, la entrada es、eh, un útil escolar o algún alimento no perecedero, o ambas cosas, digamos, según las posibilidades. No es excluyente, así que, digamos. Todas personas que、eh, estén、eh, con ganas de venir a disfrutar un evento como este、eh, es, pueden acercarse igual.、Eh, es en beneficio del, del Merendero Abuelo Juan.、Eh, nosotros estamos en contacto permanente con, con la gente del Merendero.、Eh, así que, bueno,、eh, están todas invitadas.、Eh... A, a venir、eh, mañana miércoles a las 20 horas, si quieren venir un ratito antes.、Eh, así que bueno,、eh, están todas invitadas. Esto que decís de poesía,、eh, la idea es: o sea, ya hay personas pactadas que van a leer, o va a ser a micrófono abierto, cada uno puede traer algún texto propio de otra persona, quizás para compartir. Ya hay una estructura armada,、eh, nos estamos juntando desde hace un tiempo para poder diagramarlo.、Eh, de hecho, hay, hay digamos, este, un trabajo con varios textos que venimos、eh, desarrollando con las mujeres que nos venimos juntando,、eh, entre ellas Ceci Peña, María Inés Cantera, Shirley.、Eh, bueno, también yo haré algunas lecturas,、eh, como un poco de, de la diversidad y de identidades marrones. Para traer estas voces que por ahí a veces son medias marginadas,、eh, pero al final del evento, que es bastante estructurado, como te decía,、eh, sí va a haber micrófono abierto. De hecho, invitamos a la gente del merendero por si querían leer algún texto propio o, este, o colectivo o que les represente, digamos. Así que、eh, sí pueden traer algo propio o algún texto que gusten compartir.、Eh, así que bueno,、eh, gracias por, por la pregunta, pero está bueno.、Sí. No, también estaba pensando、eh, en relación a que decís que es la segunda vez que se realiza este evento solidario en conjunto con el abuelo,、eh, con el merendero. ¿Cómo fue la primera vez? ¿Cuáles son las expectativas para este nuevo encuentro? Bueno, fue la verdad que superó expectativas、eh, el primer encuentro que hicimos.、Eh, éramos más mujeres leyendo y también lo novedoso hizo que la convocatoria esa、eh, trajera un montón de gente como. Como con curiosidad, digamos.、Eh, si bien hubo una difusión muy masiva,、eh, cada uno de los que leían, digamos, tra trajo un montón de gente. Y en esta también tenemos expectativas, digamos. A veces,、eh, la verdad, que no planificamos tanto esperando el, el número de gente,、eh, sino que tenga una, una llegada por ahí a, a cierto perfil de gente comprometida、eh, según las actividades que vamos p l a n e a n d o Proponiendo,、eh, pero bueno, al mismo tiempo, más allá del acto solidario del de, de alimento no perecedero y de, de los ú t i l e s escolares, eh, también eh, eh, el poder juntarnos y, y estar en un espacio, digamos, donde. Surgen otro tipo de conversaciones y propuestas, y, y seguir también construyendo, porque la idea del espacio, justamente después,、pues、es de construcción cultural y de cogestión también, porque es abierto a propuestas de la comunidad、eh, y coordinar, digamos,、eh, los horarios, los, los días, pero siempre abierto、eh, a, a artistas o también propuestas sociocomunitarias, digamos. Bueno, muchísimas gracias y vamos a reiterar entonces la invitación para mañana miércoles. Vos me decís bien los horarios y bueno, la, la entrada, ¿no? Sí, miércoles、eh, a las 20 horas, m i e n t o Nírico, calle de Tucumán, 1186. La entrada es un alimento no perecedero o útiles escolares.